Esta es la página de Judith Reyes, compositora y cantante mexicana. Judith Reyes Hernández, Ciudad Madero, Tamaulipas, 22 de marzo de 1924, 27 de diciembre de 1988. Fue una compositora, escritora, periodista y cantante mexicana. Luego de una breve carrera comercial, se adentró en el canto y la composición de movimientos sociales de izquierda, así como en su documentación, convirtiéndose en pionera en su país de la canción de protesta.